En el Oasis la fogatera. En el Oasis revive los clásicos del rock.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 Yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su feliz esclavo. Ah, qué dolor sucio y traidor. Ah, me envenena el corazón. Sé que ya nunca enloqueció, jamás perdió el control. Sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás la en...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 En el Oasis revive los clásicos del rock. En el Oasis la fogatera. Ayer pasé por tu casa cuando me perdí. Ya me está cansando escucharte decir. ¡Ay! Hoy. ¡Ay!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 of the risk we take when